yo el 24 vuelvo. Y quiere siempre, que yo el 24 vuelve. Pongo cuidado el oyente, que yo llegué paseo a mi pueblo, pongo cuidado Te quedará pensando Mañana cuando me vaya te quedará quiero divertir mi vida yo te veo a mi parranda quiero divertir mi vida